Metalheads, bienvenidos a Horns Up, programa 116 y segundo dedicado al mes de enero.、Eh, por cierto, que no lo comenté la semana pasada,、eh, la nueva sintonía, la que está sonando, es del grupo llamado Dance with the Dead y el tema en cuestión se llama Sledge,、eh, de su nuevo trabajo, el sexto llamado Driven to Madness, del 10 de enero. Es un grupo californiano que se mueve entre el heavy metal y la música electrónica influenciada en los 80. Eso sí, todo instrumental. La verdad es que consideramos que es ideal, en nuestra opinión, por supuesto, como sintonía en este 2022 para Horns Up o por lo menos durante una buena parte. Aunque、eh, tenemos opiniones, por supuesto, diversas al respecto, unos a favor y otros no tanto. De todas maneras, es muy posible que en programas venideros pues hagamos un debate y entre todos seleccionemos ya la sintonía definitiva de Honsa.、Eh, tenemos ya cositas de 2022. Ya empieza esto a tomar forma. Aunque, siendo sincero, nos ha costado más que otras semanas formalizar un programa que consideremos apto para todos vosotros. Eso sí, aviso a navegantes: me parece que hay satanada de la buena. ¿Qué? Por cierto, en programas anteriores decía que no me acordaba quién nos dejó el palabra este de Satanada. Y era de nuestro amigo Noli Replica, pero él mismo nos comentaba que no era suyo, sino de Chechu, el fantástico vocalista del grupo Afonic.、Eh, así que se la vamos a tomar prestada, ya que el término nos parece ideal. Pero eso será, como siempre, al final del programa. Vamos a ver qué nos depara el programa de hoy. Comienza Horns Up. Y siguiendo el rollo de la intro, abrimos el programa con J.D. Miller.、Eh, aunque ellos se definen como el grupo AOR más pesado.、Mm, no sé yo. Nuevo single de esta banda sueca llamado Inside the Night. A ver qué os parece. Otro adelanto del Circus of Dawn, o lo que es lo mismo, el nuevo trabajo de Battle Beast, como mucho s ya sabéis, disponible el próximo 21 de enero. Y el adelanto en cuestión se llama Where Angels Fear to Fly: Battle Beast. Seleccionados como lo mejor de 2021 fue el Pretty m a t e Ronnie Atkins, donde lo seleccionamos en el puesto 2 del rock melódico con aquel fantástico álbum, el One Shot del año pasado. Pues vuelve a la carga este 2022 con otro trabajo que saldrá a la venta en marzo. Tendrá por nombre Make It Count y aquí el segundo single de adelanto llamado Rising Tide, Ronnie Atkins. Nos vamos a la fría Islandia y os traemos la banda de Power, Power Paladin. Muy bueno este Creatures of the Night, pista 7 del debut en larga duración de este sexteto llamado With the Magic of Windfire Steel. Lo dicho, Power Paladin, Creatures of the Night. Hola, soy Piartni de Power Paladin y escucho Creatures of the Night de nuestro nuevo álbum, With the Magic of Windfire Steel. Espero que te g u s t e Nos vamos a Gran Bretaña y nos visitan por primera vez el grupo de hard rock Revival Black que nos traen un nuevo sencillo llamado Believe que pertenecerá a su próximo álbum Under the Light, previsto su lanzamiento para mayo. Revival Black, Believe. Ahora, l、eh, Lila Sister llegan desde Suecia y estos se presentaron el año pasado en las preliminares del país sueco para Eurovisión. Aquel tema fue、eh, Pretender, se llamaba Pretender, y posteriormente sacaron otro sencillo llamado Monster Track colocándose en el top de las listas suecas. Ahora, el grupo Lila Sister lanzan otro single llamado Animal y sabemos que van a intentar、eh, por su país presentarse a Eurovisión. Pero con otro tema diferente a este Animal. Recordamos que en cuanto a participación rockera y metalera, Eurovisión está mejorando.、Eh, por España, bueno, echar un vistazo、eh, la misma línea. Tremenda mierda musical.、Eh, por cierto,、eh, sabéis que、eh, os hablo desde b e n i d o r m Y en unas semanas van a hacer aquí el. El festival este de venidor, donde se va a elegir la canción de que va a representar España Eurovisión. Por un precio acepto cosas, ¿eh? ahí lo dejo. Lo dicho, Lila Sister, vamos a escuchar el tema Animal. El bajista de Run Thit, Matt Freeman,、eh, con la formación Charger, adelanta el sencillo Rolling Through the Night. El trío norteamericano tiene prevista la publicación del War Horse el 18 de marzo. Vamos con este, como digo, Rolling Through the Night, el grupo Charger. De Las Vegas llega el post hardcore de Falling in Reverse. El 5 de enero publicaban el single Zombie Fight y vamos a tener un EP de, de Falling in Reverse llamado Neon Zombie aún sin fecha de lanzamiento. Y si veis el vídeo, esto va para los más frikis:、eh, ¿eso parece Raccoon City o es cosa mía? Bed, c a u s e they are the voices in your head. Some will fight by the lies they said. We've become the walking. Metalcore desde Alemania con el grupo Breathe Atlantis, que junto con el nuevo vocalista de s k i m o c o w b o y、eh, Nico Salak, que, que por cierto lo s t u v i m o s la semana pasada, el 7 de enero publicaron un EP bajo el nombre idéntico a este tema que os proponemos: Changes. The Road tiene n u e v o single llamado Nam, que formará parte del próximo trabajo de Los de Tampa llamado b o y e r i s t disponible el 14 de enero. ¿A ti no te da vergüenza? ¿Dónde has estado? ¿Qué manera es esa de faltar al trabajo? Ahora a ver qué le dices a los oyentes. Venga, diles, diles. No, no, tú, no, diles. Hello, hello, mi f a m i l y q u é tal estáis, c h a v a l i s ¿Qué tal, chavalada? Os echábamos de. m u o de menos, muchísimo de menos. Esperamos que estéis todos bien. Que esta puta mierda de bicho que ha vuelto a subir a t r a e z como la espuma no se hubiera jodido a ni a vosotros ni a vuestras familias. Eso es lo más importante del mundo. Y que estéis de puta madre y aquí otra semana más con el metal. Pues mira, a ver, te comento, jefe. ¿Qué yo qué estuve haciendo? Pues, es que, ¿qué estuve haciendo? Pues de vacaciones, literalmente. ¿para qué vamos a estuve tocando el e vivo a dos manos. qué puta madre qué vamos a engañar? y q u é le digo yo a los oyentes ¡Pruu! menuda menudo papelón pues nada、no, chavales c ó m o estáis feliz año q u é tal los r e y e s q u é tal los polvorones caras como todo no 3 4 kilos de más propuesta de ir al gimnasio a r a voy a no voy a hacer fútbol para me l e s a p u n t o bebimos como cosacos pidimos unas 20 y unas de la polla en fin l a normal de todos los años no aunque sea en casita por toda esta situación pero Espero que lo hubieras pasado todo bien. Es que no os puedo decir nada. No os puedo decir nada porque es que no, no tengo. No tengo c u a r t a d a ninguna. Pero se os quiere igual, muchachos. Y muchachas, claro, claro. Besos para todos y abrazos de esta locura de programa. Voy a proponerte lo siguiente.、Eh, depende de lo que me traigas cada semana y lo que decidan los oyentes, te renuevo por semana. Porque es que si no. Buah, tío, pues, escucha, lo veo bien. Ya casi la semana, yo creo que casi día a día hay que renovar. <risa> ya casi día a día hay que renovar. ¡Y venga! Vamos al lío, vamos al lío. Venga, para ganarme la renovación de estos días, os, os vamos a traer desde las más profundas oscuridades tenebrosas. Los cinco demonios, los cinco magníficos reyes de la muerte, desde Victoria, los monstruosos nules, nos dejan esta pasada de tema, este infernal temazo. Titulado Black Pong Juanita, lo estaba deseando, me estaba poniendo ya cachondo. Dale carnita a este pedazo de t e r a z o Os dejamos con Black Pong. Los máquinas, los indestructibles, n u l e Naut Adri, se dice n a u l Escuchamos a su vocalista Alex y el tema: Black Pong. Hey, this is Alex from Nod. I invite you all to hear our new single, Black Pond, in the next podcast of Horn Soup! De este Hornsha 116 para Lena Sissorhands en representación de la banda moldava Infected Rain. Que ella misma nos presente el nuevo single de su nuevo trabajo ya publicado desde el 7 de enero, Ecdieses. Hola amigos, s o es Lena de Infected Rain y me felicito por su longing aquí en Horns Up. Este es n u r Fourth single from the new album called e g d e s i s We put a lot of love and a lot, a lot of creativity into this music video and into this album, so please enjoy. Horns Up! Siguiendo la pista ya desde hace s e m a n a a lo nuevo de los canadienses, Combat Kid, el Heavy Steps.、Eh, lo tendremos disponible el 21 de enero, así que tenemos ahora mismo otro single de adelanto llamado Cross. Answer. Take it from me, now I could give, give, give, I could give a damn. w a n k too many second chances. t o a give, t o a give, t o a give another? If I can't protect myself, f o l h friends and foe. Chaos, I s e e i n t o the void. I'm gonna, I'm gonna say, bye for j o e Shame and disorder! w h e n we switch what's worse? Silence and power! Shame on、uh. you! It's like it's really happening! Nice! Crossed over a i destiny! Get o the p o i n It's like it's really happening! Nice! Overrejected into the mind. I j u s i s u f f e r Take it from me. Now、yeah, I s h o u l d give, give, give. I s h o u l d give a tip. Nos vamos a Luisiana, turno de los veteranos Crowbar,、eh, rollo pesado, sluts,、eh, una de las bandas más veneradas de la escena de Nueva Orleans. Nos traen un primer adelanto llamado Chemical Goth,、eh, eh, del que será su nuevo a larga duración después de 7 años, llamado Zero and Below, disponible el 4 de marzo. Crowbar. Nos Vamos a Portugal, desde Lisboa, turno de Devil in Me. El grupo Hardcore nos presenta hoy mismo, día 14, su quinto álbum llamado On the Green. Vamos con el primer corte llamado Will. ...que Mi brother Eric de Metal Fever nos vaya proponiendo alguna cosilla de esas del mundo thrash que a un servidor se les escapa. Y lo que diga el señor Eric Blanco aquí sienta y se toma como cátedra. Pues nos proponía para esta semana, bueno, nos ha propuesto varias cosas más. Pero vamos a empezar con el trío de Pensilvania llamado Cruel Bomb y tras darle una escucha al EP,、eh, por cierto, lanzado la semana pasada. Así, en un first reaction,、eh, nos hemos decantado por este perros de la guerra, Dogs of War, Cruel Bomb. Antes,、eh, en el tema anterior, hablaba de nuestro brother Eric de Metal Fever.、Eh, que para a pepinazo nos ha recomendado, ¿eh? El caso es que estuvimos escuchando su último Metal Fever Records, el del día 1 de enero. Y tío, qué pedazo de grupo tenemos ahí para ponerles el ojo, ¿eh? ¿A quién me refiero? ¿A quién él me refiero? ¡Hombre! ¡Nuestro bro! ¡Nuestro brother, Ike, r i c ¡Eres una puta máquina! ¿Qué tal, mi niño? ¿Qué haces aquí? Besitos y abrazos, compañero. ¡Eres una puta máquina! Y ojalá que ese, ese pedazo de p r o g r a m ó n que haces de Metal Cine siga subiendo ahí como la espuma día a día. ¡Que suba como la marea! ¡Que suba! ¡Que sube la mini Rubin! ¡Puh! h me sube la mini Rubin! A ver, <risa> es broma, es broma, es broma! Que me estoy desvaneando ya. Pero ahora sí, ¿verdad? Así, ¿verdad? Besitos y abrazos, señor Eric. Eres una puta máquina. Y ya te digo, ya te digo, joder, a menudo castañado que nos ha traído aquí este chaval. Sí, sí, sí, sí, sí. Desde Sabadell nos viene este pedazo de grupo, p s i c ó t i c s que así se llaman. Y así nos hacen volvernos locos, p s i c ó t i c s perdidas de la puta olla. Se nos va con este pedazo de t e m a z o titulado When Will It Be My Time Today? ¡Ah! Su puta madre, y menudo nombrazo que nos traen aquí estos chavales. Casi me quedo sin respiración de decirlo. en inglés es una puta de la mierda. Pero, Psicotics nos van a hacer temblar la puta olla con.、When、will h e n w it be my time today? ¡Valecer a j u a m i t a Hola, Peña, somos Psicotics. Y bueno,、eh, aquí os dejamos un. Un tema de nuestro nuevo álbum, All That You Fear, que se llama When Will It Be My Time t o d i e Esperemos que os guste mucho y un saludo a toda la Peña Horse a p s La última propuesta de Eric es Violence, al loro. El tema Flesh from Bone es lo nuevo que escriben después de 29 años. Su último largo es del 93, el Nothing to Gain. Algunos millennials que nos escuchan es que ni habían nacido. Increíble, lo dicho, el Flesh from Bone, avance de su EP, Let the World b o n previsto para el 4 de marzo, desde la Bahía de San Francisco, v i o l e n s como decía mi hermano Eric, imperdonable no ponerlos en el programa de hoy. AUPA Transmetal. A Dinamarca e invitamos al programa a Vanir,、eh, una banda vikinga de death melódico que con este single de adelanto llamado The Fire,、eh, El Viaje de la Muerte, que formará parte de su sexto álbum llamado Sagas, estará disponible el 11 de marzo. Pues vamos a escucharlo. Vanir, Duxfire. Somos Vanir y escuchamos The Fire de nuestro nuevo álbum Sagas de marzo. ¡Salud! Salud. Finlandeses Morse Principium S sacarán un álbum totalmente regrabado, remezclado y remasterizado de canciones pertenecientes a sus tres primeros á l b u m s y alguna demo. De momento, hasta el 8 de abril,、eh, no tendremos este proyecto llamado Liberate the u n b o r n in Humanity. m i r a r cómo suena esta nueva regrabación del Valley of Sacrifice, parte 1. El grupo de New Jersey, Fit for a n a u t o w s y、eh, publica hoy mismo, día 14, a través de Nuclear Blast, su sexto álbum llamado Oh w a t c h the Future h o l e s Vamos a celebrarlo con su último single llamado Two Towers. De Apocalypse es el nuevo álbum de los maestros del black metal sueco Dark Funeral. Primer single de este nuevo trabajo llamado Let the Devil In. Disponible el 18 de marzo a través de Century Media Records. Dark Funeral. No dejamos Suecia. Iron Master lanza su segundo sencillo, Abusing the Exorable, extraído de su próximo álbum de debut, Thai Ancient Five, que se lanzará el 11 de febrero. Tremendo. A ver qué os parece. Hola, soy Juna s j e l g r e n de la banda de Iron Master. Y si escuchas su último single, Abusing the Exorable, aquí en Hornsoft, nos g u e t a r í s desearles un feliz año y un feliz año. A good uh, 2022. t y t e shares. See you in steel.、Uh. Con Daken, r、eh, seguimos en Suecia, que, que país por Dios, de verdad que envidia.、Eh, bueno, realmente los integrantes son de Suecia, Canadá y Reino Unido. Formados en 2018, Daken r cuentan con un EP en 2019 y un larga duración el año pasado. Ahora un EP recién estrenado desde el 7 de enero para disfrute de todos nosotros, llamado Morn the Dying Light. Vamos a escuchar、eh, de este EP el tema Black Winter, Daken. r Hola, this is Linus from Darkin. e Check out our new single, Black Winter. Horns up. Sven de c a l o u e creo que se dice así, el vocalista de la banda belga d e Death Aborted,、eh, tiene un proyecto nuevo llamado Coffin Feeder. Nos proponen el tema p l u g i t para concluir este Honshop 116. La banda lanzará su EP debut llamado Stereo Mosaic el 28 de este mes. Tengan cuidado con los oídos. Soy Juanma Fernández y nos escuchamos en el siguiente podcast.